idioma pues han llegado pocas páginas, en concreto un libro de William Moore y, y Charles Berlitz llamado El incidente y en el que se hace pues uh, una, no, un notable hincapié en la hipótesis de lo extraterrestre, es decir, de que en Roswell se hubiera estrellado una nave de otro mundo Pero claro, la reciente declaración, repito, por parte del gobierno de los Estados Unidos y, y las críticas vertidas a ese, a ese informe, yo creo que han hecho resurgir el tema. Aunque nunca ha estado olvidado, porque imaginémonos eh, que realmente en Roswell se estrellara una nave extraterrestre y parece que, que podría haber sido trascendente importancia para la, una, para la humanidad máxime si eso nos permitió... A la humanidad, claro, está el poder... Eh digamos, dar un paso de gigante en cuanto a la tecnología o en cuanto a muchos conocimientos que podrían derivarse de la recuperación de esos restos Pero no crees también, Manuel, hay dos historias, o esto es cierto y nos están preparando para que no sea un golpe este esta noticia o a lo mejor es una maniobra porque hay una película que ha surgido ya, ¿verdad? Sí, sí, es que están pasando muchísimas cosas, quizá yo matizaría más que un globo meteorológico eh... ¿Sí ¿Os parece luego que más de esa ahí, sí, sí. Globo. Sí. es decir, hace poco eh, se, las fuerzas armadas eh, americanas emitieron un comunicado oficial, saliendo un, paso, un poco al paso de muchas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Por un lado, la, la serie Expediente X, que también se está emitiendo aquí en España, está levantando ciertas ampollas en determinados puntos de la comunidad ufológica, tanto en Europa, y no solo en España, porque la serie se está emitiendo en más países, sino en, en Estados Unidos. Por otro lado, acaba de estrenarse, hace unos meses en Estados Unidos, la película Roswell, la, la verdadera historia, eh, dirigida por Jeremy Jeremy Kagan e interpretada por Marty Sheen y por Kale McLaughlin bueno yo este pido no lo sé el, el, la que hacía de Agente Cooper en la serie Twin Peaks o el protagonista de la película Duny es decir una serie con gran presupuesto con unos efectos especiales extraordinarios y tremendamente documentada, basada en uno de los muchos libros que han salido en Estados Unidos hace muy poco. A pesar de que aquí en España solamente tenemos traducido el incidente, como muy bien decía Josep, eh, han, hay otros autores como Kenny Randall o como Staten Friedman que han sacado libros monográficos sobre el caso Roswell recientemente. Es decir, de repente ha, ha surgido un poco de sus cenizas el caso y quizás un poco saliendo al paso de toda esa inquietud que se despertó en la, en la sociedad americana se emitió ese comunicado oficial. Lo que ocurre es que eh, independientemente de que sea o no una nave extraterrestre lo que se estrelló en el desierto de Roswell en 1947, yo estoy seguro de que se estrelló algo allí, de que no es un bulo ni una fabulación eh, el caso tiene una serie de componentes que a veces casi rayan el espionaje internacional temas tremendamente dedicados que espero que vayamos desentrañando un poco a lo largo del programa perfecto, pues si, si nos están preparando si simplemente es un montaje para una película esta noche vamos a contar un poco la historia sabemos que hay mucha gente que no conoce el principio de la historia poco a poco esta noche si nos acompañan vamos a ir relatándosela lo vamos a hacer a partir de ahora después de esa introducción que ya siguen ofreciendo nuestros compañeros era obvio que la noche anterior algo había ido a estrellarse en sus pastos fuera lo que fuera estaba tan destrozado que resultaba imposible de identificar los restos cubrían un prado de un kilómetro de largo y quizá unos 80 o 90 metros de ancho había piezas y trocitos de material desperdigados por todas partes nos negamos a llamarlo metal porque según las descripciones que tenemos era más bien una especie de plástico muy resistente y muy ligero Ciertas piezas medían un metro o metro y pico, pero eran ligeras como plumas y finas como papel de periódico. Había una especie de regletas de metal que eran ligeramente flexibles, pero muy resistentes, y estaban tiradas por todo el prado. Algunas de las piezas de metal parecían poseer extrañas cualidades y propiedades muy poco corrientes. Marcel condujo a dos oficiales de inteligencia del ejército... hasta el lugar del accidente. Uno de los oficiales... era el mayor Jesse Marshall... un experimentado piloto de combate... cuya principal misión en tiempos de paz... era investigar accidentes aéreos. qué no nos espera aquí, señor Brasel? Teniente. A pesar de su experiencia... Marcel fue incapaz de identificar la nave en cuestión. Marcel murió en 1982... pero antes de su muerte realizó las siguientes declaraciones para un documental sobre ovnis sólo había fragmentos desperdigados en un área de un kilómetro de largo por unos 80 metros de ancho de modo que empezamos a recoger los pedazos intenté doblar una de las piezas pero fue imposible también intenté quemarla pero no ardía aquel material no pesaba nada no pesaba más que el papel de estaño que viene dentro de los cajetillos de cigarrillos Intentamos apoyarlo con un mazo pero no lo conseguimos No hubo forma Lo que sí puedo asegurar Y yo era experto en cosas de aviación Es que no era un globosonda Ni era un avión ni era un misil Era alguna otra cosa pero no sabíamos que era Roswell era la base del escuadrón de bombarderos 509 El único grupo de la fuerza aérea que contaba con una bomba atómica en aquel momento Era una base aislada y el personal allí destinado debía respetar normas muy estrictas de seguridad se cree que a la mañana siguiente algunas de las piezas fueron trasladadas en avión al aeródromo Wright cerca de Dayton, Ohio después de efectuar una breve parada en la base aérea de Camswell en Fort Worth, Texas aquella misma mañana el coronel William Blanchard comandante en jefe tomó una decisión crucial hacer pública la historia del hallazgo de McBrasen el comunicado de prensa decía en parte... Los muchos rumores relativos a los platillos volantes se vieron materializados ayer cuando la oficina de inteligencia del escuadrón de bombarderos 509 tuvo la suerte de apoderarse de uno de ellos gracias a la colaboración de un ranchero local. parte de la historia, y yo, tanto Josep como Manuel me gustaría que nos contáis más la historia entrando un poco en ese tiempo, 1947 ¿te parece Josep? Sin adelantar hipótesis, sí. ¿os parece? Muy bien, pues eh, sin a... adelantar hipótesis, eh, hombre, lo primero que hay que que hay que destacar de ese año 1947 es que justo el incidente Roswell se produce una semana después de lo que conocemos como fenómeno contemporáneo de los ovnis o no olvidemos que el 24 de junio Kenneth Arnold tiene su observación, y que por lo tanto la prensa había comenzado a hablar muchísimo de los patillos volantes y probablemente había introducido la connotación de procedentes de otros mundos no, no yo, tanto, sé, yo sí. sé es que este me parece un detalle importantísimo en la hora de desarrollar el caso eh, tú sabes que el mismo Arno le estaba convencido de que lo que él había visto eran armas secretas y que la hipótesis extraterrestre comienza a asociarse con los OVNIs quizá un poco más tarde Sí, pero Me, es, me parece es que un, un detalle fundamental. Es, es definitivo que, que, que no es una idea de, de Arnold el, el hecho de lo extraterrestre, es de la propia prensa que dispara un poco sus excesos en ese, en ese sentido. Aún así, estamos hablando de una semana más tarde, de lo que sí se habla es de platillos volantes y además uh -huh. con, con, con muchísimo, ¿no?, corriendo ríos de tinta. Y lo cierto es que, hombre, lo extraño o no tan extraño, según nosotros nos lo miremos, es que si en aquel momento en el que no hay ningún secreto sobre esa, sobre esa materia, pues uno de esos misteriosos platillos volantes cae en esa región eh, tan árida y solitaria del desierto de Nuevo México, pues no es de extrañar que la edición del Daily Roswell del 8 de julio refleje precisamente que la Fuerza Aérea recupera, ese es el titular, un platillo volante. Como no había... Misterio entre comillas relativo a, a, a los platillos volantes es decir no había ningún secreto el, el, el teniente Walter Holt no encontró nada extraño y ni siquiera pidió permiso a sus superiores para publicitar esa nota en el Daily Roswell por lo tanto ese para mí sí es un un factor clave no olvidemos tampoco se hace una una alusión en el reportaje introductorio que habéis emitido hace unos instantes al tema de la de la bomba atómica ciertamente el, el escuadrón, el grupo del 500, 509 bombarderos disponía de la tecnología digamos, para la época más importante del, del momento en la actualidad, muy cerca del, del lugar en el que ocurrieron los hechos, se, se ubica la base de misiles de White Sands ha sido tradicionalmente ese lugar uno de los que, militarmente hablando, ha desarrollado una tecnología más importante, por lo tanto ante una eventual visita procedente de otro mundo, lo lógico o lo más plausible sería que fueran a buscar los centros dotados de una, de una mayor tecnología o de una mayor capacidad para entenderse o comunicarse en el lenguaje técnico. No sería, por lo tanto, de extrañar que una, una civilización extraterrestre a ese lugar Y otra cosa de las que me hace sospechar y termino es eh, que podía haber de inidentificable para esos agentes de inteligencia, Jesse marcel y Dubose, que fueron los primeros en llegar al lugar para no reconocer los restos de un globo sonda, algo mm, tremendamente distinto a un globo sonda tenía que ser aquello que se estrella en Roswell, si no, no me puedo explicar eh, la, la ausencia de reconocimiento por parte de los oficiales. Sí, además la, la recogida de muestras o la recogida de restos por parte de, de este hombre, de Jesse Marshall, eh, viene precedida de avistamientos, es decir, quizá la, el momento exacto en que podemos empezar a hablar del caso Roswell es a las de 10 menos 10 del 2 de julio, cuando el dueño de una ferretería de Roswell y su mujer, Don Wilmon, Ve un, lo que él describe como do, un objeto con forma de dos platos invertidos. Y posteriormente, en el 8 de julio en la prensa local se relata el avistamiento que habían tenido varios pilotos — yo tengo los nombres de cuatro o cinco pilotos y controladores aéreos que habían visto en esa zona un objeto no identificado con forma de platillo que estaba tan de moda en aquellos días que aparentemente se es estrella. El día 3 de julio, Barney Barnett, eh, un ingeniero de caminos y un ex militar con mucha, con mucha veteranía en la Primera Guerra Mundial, llegó al lugar del accidente de lo que él pensaba que era un avión accidentado y se encontró con los restos de, de un objeto extraño y algo más y algo más, de lo que hablaremos más tarde. Y luego aparece eh, ya en escena un personaje fundamental también en esta historia, que es el vaquero el vaquero Brasel, Brassel, que es quien encuentra los restos de mayor tamaño, el, el más grande de 3 metros de diámetro, que él mismo mete en su camión y durante unos días conserva en, en, en su granero, ¿no? Justamente este es un dato, Manuel, si me, si me permites, también importante, porque... Eh, según los testimonios directos que se han podido recuperar hasta, hasta la fecha así como los diversos informes oficiales facilitados fueron dos las camionetas que eh, llevaron restos del objeto estrellado más la ayuda civil en, en el caso de, de Bracel quien como bien indicabas mantuvo, mantuvo en su casa los restos de ese objeto estrellado ¿no? pues eh, claro, los, los defensores justamente de que lo que se estrelló en en, en Roswell no fue un globo meteorológico apuntan, eh, yo creo que además acertadamente a que como era posible que se generaran tantos restos eh, si solamente se trataba pues de un globo de, de, de, de polietileno eh, y su caja de, de transmisiones indudablemente tenía que haber mucho más allí de lo que nos ha llegado hasta hasta la fecha hasta aquí la primera parte de la historia parece que hay un objeto caído hay restos, Mark Brassel y otras personas Tienen parte de esos restos, seguimos contándoles este asunto, tratando de seguir el hilo de... Con esa... Sí, perdón. Antes, si me permites, sí. es decir, el, el hecho de la recuperación es un hecho, pero un hecho incuestionable reconocido incluso por la propia Fuerza Aérea lo que en cualquier caso es cuestionable es eh, la naturaleza de lo que era pero la propia Fuerza Aérea reconoce haber recuperado restos en 1947 en el rancho de Roswell por lo tanto no podemos hablar de invención sino podemos en todo caso discutir la naturaleza de ese objeto perfecto, la primera idea que dan las autoridades de aquel tiempo era que, bueno, que Silvestre ya hubo un platillo volante Veremos cómo, veamos cómo sigue, sigue esa historia espacio en blanco una puerta abierta hacia el mundo desconocido espacio en blanco mucho más que lo que puede imaginar Ese mismo día se supo que un ingeniero del Servicio de Protección Agraria había hecho otro asombroso descubrimiento. Barney Barnett, de Socorro, Nuevo México, falleció en 1969 y tal vez descubriera la primera prueba fiable de la existencia de otras formas de vida en el universo. Barney era muy franco era lo que yo llamaría un tipo abierto y sincero no era un hombre que se inventara historias o cuentos de hadas por eso fue grande mi sorpresa cuando él me informó de la existencia de aquel platillo volante me dijo que se había topado con una nave fue durante el día tenía forma ovalada parecida a la de los ovnis que se habían avistado en otras ocasiones y se había abierto al estrellarse contra el suelo unos seres tirados por el suelo unos cuantos seres tumbados sobre la hierba me dijo que en proporción sus cabezas eran demasiado grandes para sus cuerpos Barney le dijo a Bermaltais que había llegado al lugar del accidente casi al mismo tiempo que un grupo de estudiantes de arqueología que habían avistado la nave desde una cercana excavación arqueológica a parecer los militares también habían descubierto el segundo punto de colisión tras una inspección aérea Sargento, retire a esa gente de ahí que se reúna al frente allí Barney Barnett y los estudiantes pudieron echarle un vistazo largo y detallado a la nave y a sus ocupantes cuando apareció el ejército alejaron inmediatamente a aquellos estudiantes del lugar y les advirtieron que no debían contar nada de lo que habían visto a partir de entonces, Barney no habló jamás del tema. Hasta que un día me lo contó todo a mí. Señoras y señores, como autoridad militar debo informarles... Todos los esfuerzos por encontrar a algún miembro de aquella expedición arqueológica han sido en vano. Aunque el relato de Barney no sea de primera mano, muchos piensan que existen demasiadas pruebas circunstanciales para descartarlo por completo. El 8 de julio de 1947, los periódicos de toda América publicaron artículos sobre un supuesto ovni que al parecer se había estrellado en Nuevo México. Aquel mismo día, según algunos investigadores, un avión de carga que transportaba los restos de la colisión llegó a la base aérea de Fort Worth, Texas. Casi al mismo tiempo, el ejército recibió las coordenadas de un segundo punto de colisión, donde habían sido hallados los cadáveres de varios alienígenas el general de brigada Roger Ramy era el oficial de mayor radiación en la base aérea del ejército de Fort Worth. unas horas después la oficina de Ramy emitió un nuevo comunicado de prensa declarando que el material recuperado en Nuevo México no pertenecía a un OVNI sino que en realidad se trataba de los restos de un globo sonda del ejército de los Estados Unidos pero el incidente del OVNI sería vivo para MacBrasil en aquel momento circularon rumores de que a Brassel se le había retenido en la base Roswell hasta que la nueva historia se hubiera hecho oficial y hubiera sido aceptada por la población. Cuando Brassel volvió a su rancho, el mínimo resto del incidente Roswell había sido retirado de la zona y trasladado al aeródromo Wright, en Ohio. Todo fue llevado al aeródromo Wright, al centro de inteligencia técnica aérea, para estudiarlo y analizarlo. Después de eso pensamos que el material fue trasladado a otra parte. Incluso pensamos que uno de los cuerpos fue enviado al Langley, el cuartel general de la CIA. Y otro fue llevado a McDeal, una base aérea de Florida donde tienen una instalación médica aeroespacial. Creo que si lo piensas con detenimiento, las razones por las que inicialmente intentaron encubrir esta historia son comprensibles. Recuerde que ocurrió dos años después de la guerra. La gente no podía pensar en términos de se han acercado a saludarnos unos amigos. A pesar de las pruebas circunstanciales no se disponía de una base sólida para refutar el dictamen del ejército, es decir, que los restos pertenecían a un globo sonda. Entonces, más de 30 años después, unos investigadores del fenómeno OVNI recibieron un documento cuyo contenido demuestra que el incidente Roswell no fue una fantasía. Tomás, en esa historia, es una historia real esto que le estamos contando, una dramatización de esa historia real con testigos y bueno, más o menos con todas las informaciones que se tenían en la época eh, Manuel, Josep, ahora ya no solamente son los, los restos, sino que ya aparecen los seres extraterrestres y dan la hipótesis de que no era una nave, sino era un globo sonda uh -huh. eh, yo creo que tú tienes varios datos acerca de de que no, es, no era un globo sonda no puede ser un globo sonda no, no, la primera, eh, la primera explicación oficial que dio en realidad la primera eh, explicación o la primera noticia que llega a los medios de comunicación llega al día 7 concretamente a las 4 de la tarde Lidia Slepi, una operadora de teletipos de una emisora local la BOAT en Alburquerque recibe una llamada muy agitada de un reportero uno de los reporteros de una emisora vecina la KSWS Johnny McVoy en que muy agitado le transmite la noticia de que un platillo volante y sus tripulantes han sido recogidos eh, muy cerca de Roswell esta mujer eh, estaba preparando el teletipo para enviar la noticia a todas las agencias cuando de repente se interrumpe la emisión del teletipo y se recibe la orden de que no se transmita esa información. Estamos hablando del día 7. Pero entre los más de 300 testimonios, de 300 entrevistas que han recogido investigadores como Stanton Friedman, William Moore, eh, Springfield y tantos otros, hay algunos militares... Eh, como el, el comandante Green que en aquella época, un comandante de la RAF que recordaba que en aquella época él conduciendo por la carretera cerca de Roswell había escuchado muchas partes eh, en que los cronistas de las emisoras locales interrumpían las emisiones habituales para dar la noticia de que un platillo volante se había estrellado en Roswell es el día 8 cuando como muy bien decía Josep, el teniente Walter Haut emite un comunicado oficial eh, con el permiso del general de la base de Roswell William Blanchard que después de autorizar la emisión de ese comunicado de Hauss en que se dice que se ha estrellado un platillo volante, es eh, trasladado y toma su puesto inmediatamente ese mismo día el coronel Jennings, que es el que posteriormente emite el segundo comunicado en el que se plantea la hipótesis de un globo de sondeo meteorológico con un reflector de radar. Es cierto que ha ocurrido en distintos países que... Eh, se han estrellado ovnis, incluso en España pero entendiendo por ovnis algo que los testigos ven y no saben lo que es por ejemplo, por poner un par de ejemplos ah, aquí en España, se en algo que ocurrió en España y que también es otra premisa, que no se ha comentado, todavía no se ha publicado en ningún lado, eh, concretamente a la 1 y 15 de la madrugada del 17 de agosto del año pasado un, un, unos turistas que veraneaban en Galicia, unos turistas londinenses, eh, vieron un ovni un objeto que describían como esférico, con una luminosidad extraña que por en medio de unos árboles pues cruzaba el cielo en la provincia de la Coruña, cerca de, de, de la población de Santirso. Eh, al día siguiente, efectivos del asunto de Galicia, el servicio de incendio recogían los restos de ese ovni, que era un globo, el tradicional globo de Betanzos, que se lanza desde 1875, pero para los testigos londinenses era un ovni, y si ellos hubiesen vuelto a su país eh, y hubiesen comenzado a, a comentar la noticia, probablemente surgiría el rumor de que un ovni se había estrellado en España, y técnicamente es cierto. Pero un caso mucho más interesante que acaparó todos los medios de comunicación en España, televisión, prensa, etcétera, ocurrió el 10 de agosto del 89. Yo en aquella época había recogido muchos testimonios en Granada, en Sevilla, en Cádiz, de personas que habían visto en pleno día lo que describían como una nave nodriza y un objeto más pequeño. Se filmaron, recogíamos una filmación en Granada, eh, una filmación del OVNI y otra filmación en eh, Mairena del Alcor, en, en la provincia de Sevilla. Y tenías una serie de datos que hablaban de un objeto extraño. Y poco tiempo después, rastreando por algunos pueblos de la provincia de Cádiz y de Sevilla, descubrimos que ese objeto había caído. Ese objeto se había estrellado y se había recogido por parte de la Guardia Civil y por parte de efectivos militares americanos, con una movilización, todo un espectáculo, con un helicóptero, camiones, tipo, coches de policía, tipo, americano. tipo muy americano... Se habían recogido los restos de ese OVNI, que en realidad era un proyecto eh, militar, el, un, un globo estratosférico, no un globo sonda, sino un globo estratosférico, que había, se había lanzado desde Trapalí, en Sicilia, el 9 de agosto de ese año 89, y se había ocultado esa información. Es decir, en muchas ocasiones, detrás de avistamientos de OVNIs y detrás de lo que técnicamente podríamos llamar OVNIs estrellados, se han ocultado armas secretas, a veces hasta experimentos sociológicos, y temas que desde el punto de vista diplomático incluso son muy incómodos. ¿No sería extrañar que en el caso de Roswell, de no ser una nave extraterrestre, pudiese tratarse de algo casi igual de incómodo para las agencias de inteligencia y para los militares? Eso al menos lo, es lo que ha tratado de, de aportar el, el Departamento de Defensa a través de, del... del que es algo así como la oficina eh, de cuentas como la hacienda pública de los Estados Unidos una, una investigación que se hizo a requerimiento de un, de un diputado, de un congresista estadounidense en concreto por algo Albur Alburquerque eh, en concreto el señor Swift quien eh, pidió información acerca del incidente de Roswell y al cabo de, de varios meses de inspección por todas las agencias de información incluida, incluida la ciencia Aladía y, y muchas otras agencias mmm, daban como conclusión del, del incidente Roswell un proyecto ultra secreto que el gobierno de los Estados Unidos habría iniciado en la primavera-verano del año 1947 y que tendría como propósito el espionaje de las pruebas nucleares eh, soviéticas a ese proyecto que atendería la clave secreta de Proyecto Mogul, eh, correspondería el lanzamiento de unos globos eh, pues con esa misión la de, la de espiar al, al vecino, en este caso en, en, al, a, los, a los soviéticos pero claro, eh, como, como todas las grandes las grandes explicaciones oficiales lo cierto es que hubo un, un no menos notable número de personas que se opuso a esa explicación entre ellos los propios testigos directos que participaron en el, la recuperación de, de los restos ya que antes el reportaje previo aludía al general Roger Ramey, hay que hacer notar que después del comunicado oficial que se divulgó el día 8 de, de julio, los restos, tal como apuntaba el reportaje, fueron llevados a, a Forward, donde hicieron una escala técnica, y en esa escala técnica es donde realmente podemos empezar a hablar de encubrimiento, porque Roger Ramey, que era el oficial al cargo en, en esa en ese acuartelamiento, toma conciencia de que ciertamente, además de los restos, se encuentran unas pequeñas entidades, se encuentran unos seres, eh, unos extraterrestres, según todos los indicios, y aquello eh, se dispara. Eh, debe mantenerse cautela, secreto, comenzaba ya la historia, comenzaban a encubrir la historia pero hay unos datos que ahora con el tiempo hemos podido recoger ¿verdad Manuel? para demostrar que aquí yo no era un globo sonda por lo menos eh, ni un globo sonda ni un globo de otro tipo probablemente porque han sido varias las hipótesis que se han ido a a lo largo del tiempo primero la, la hipótesis del globo meteorológico, el globo de sondeo meteorológico con un reflector de radar, que por lo que hemos argumentado parece poco probable posteriormente algunos ufólogos como Kirsten Mas de la MUFON, eh, especularon con la posibilidad de que fuese un globo espía soviético en realidad, otros como John Kill eh, plantaron la posibilidad de que tratase de un globo fugo japonés que habían sido utilizados por los japoneses desde el 3 de noviembre de 1944 hasta el 8 de agosto de 1945 enviando 9.300 globos con una carga de 23 kilos de explosivos que atravesarían el pacífico llevados por las corrientes de alta atmósfera y que tendrían la misión a finales de la segunda guerra mundial de bombardear eh, distintas poblaciones de esos 9.300 globos aproximadamente unos 280 llegaron a Estados Unidos y cayeron a lo largo de 18 estados afortunadamente solo uno de ellos causó víctimas una familia de, de seis miembros pero esto dejaban de emitirse de, de lanzarse los globos en el año 45 estamos hablando del año 47 parece poco probable que un globo estuviese dando vueltas durante dos años por ahí arriba para caer en Roswell luego se especuló con la posibilidad de que se tratase de una V2 de algún tipo de proyectil tripulado por simios ya que entre, le, entre finales de 47 por simios en 1950 hubo un proyecto, el proyecto Hermes, que se desarrollaba precisamente en la base de White Sands, que antes mencionaba Josep, y que consistía en, la, en el envío de, de bombas volantes, las famosas bombas volantes de los nazis, tripuladas por monos, por pequeños simios, que pudiese haber sido eso. Y posteriormente la última posibilidad es la del proyecto Mogul. Sin embargo, hay entre las iniciativas que han tenido distintas organizaciones para exigir a la CIA y a las agencias de inteligencia que liberasen información sobre ovnis, hay un par de datos que resultan muy tentadores. Primero fue eh, en el 77 William Spaulding con el Grocer Watch el que apagándose en la ley de libertad de información en la FOIA exigió a la CIA, demandó a la CIA para que liberase la información que escondía sobre ovnis. De los más de 10.000 documentos que reconoció por ser la CIA se liberaron 900 y ninguno haciendo alusión al tema que, que nos ocupa. Más tarde otra sociedad paralela... Eh, liderada por WTZ, eh, la CAUS, la Asociación de Ciudadanos contra el Secreto de los OVNIs, y, y proyectó una demanda similar. Eh, hubo otras, más recientemente la Asociación del Derecho a Saber, que incluso ha tenido actividad de protesta por la ocultación OVNI en España, dirigiendo cartas al mando operativo aéreo a Torrejón, pero la que a me parece muy interesante fue la iniciativa que llevó adelante Bruce Maccabi, un físico de la Marina, respecto al FBI, pidiendo al FBI que liberase la información que ocultaba sobre OVNIs. Y hay varios documentos tremendamente interesantes solo voy a leer un trocito de uno de ellos que es una nota manuscrita por el propio Edgar Hoover el líder del FBI y patriarca del FBI durante mucho tiempo en que finaliza un memorándum hablando sobre el tema de los ovnis con una nota manuscrita que dice así antes de mostrarnos de acuerdo desearía que insistiésemos en tener pleno acceso a los presuntos discos por ejemplo en el caso y aquí hay un, una, unas líneas ininteligibles que el ejército habría atrapado y no nos permitió el pertinente examen. Esta nota estaba fechada precisamente el 8 de julio de 1947, y es uno de los datos que han utilizado los guionistas de la serie Expediente X, porque se trataría precisamente de uno de esos expedientes no explicados que todavía permanecen en los archivos del FBI. Espacio en blanco. Yes, sir, but the other person uses... Is... La historia todavía continúa Hay muchas más cosas que se van sumando Yo no sé si Josep quieres decir algo si no vamos Me gustaría añadir un par de cosas a, Al documentado informe que estaba apuntando Manuel Porque ciertamente Primero respecto a la teoría De los globos Fugo Hay eh, un testimonio recogido por un amigo común el, el representante O coordinador internacional De la MUFON El señor Antonio Uneus Quien recabó diversos eh, Testigos directos del estrellamiento de Roswell y uno de ellos, que en, en el año 47 tenía 11 años y que en la actualidad ya es una mujer madura, como es el caso de, de Bessie Bracel, la hija de Mac Bracel, del granjero que recuperó los, los restos, ella vio con sus propios ojos parte de esos restos y declaró que eh, no solamente hasta ufólogos, sino que incluso sus propias declaraciones están recogidas en el informe Weaver, el informe eh, realizado por uh, el Departamento de Defensa uh, para ser entregado a la opinión pública como explicación oficial al, al asunto de Roswell, explicó que algunos fragmentos de, de ese objeto tenían una especie de escritura, de extraños signos, unos extraños signos que parecían flores o escritura parecida a los japoneses, hecho por el que Kill, eh, que en este caso ha sido muchas veces manipulado por investigadores españoles eh, cuando conviene para, para para satisfacer teorías escépticas y cuando conviene para ser menoscabado por sus eh, eh, explicaciones más heterodoxas, pues eh, Kill eh, supuso que que, la explicación de los fugos un poco basado en esta, en esta explicación pero es que hay un, un dato también terriblemente revelador porque antes Manuel al principio del programa citaba la película de, de Roswell que está basada en un libro del propio Kevin Randall y Donald Smith que lleva por título La verdad sobre el UFO crash de, de Roswell ¿no? en este libro sobre el que repito se ha basado la película Así como en un documentadísimo artículo que, que ha salido a la luz muy recientemente en el International UFO Reporter, eh, Randel y otro ufólogo más eh, recaban un montón de información en contra del informe oficial. Y constatan como el proyecto Mogul, que ha sido atribuido por la Fuerza Aérea para explicar el suceso de Roswell, no estaba en marcha. En, el, eh, en las fechas eh, que incluían el avistamiento y posterior exprimiento del OVNI y que las pruebas que se habían efectuado se habían efectuado en los campos del Brasil, no así en Nuevo México. Es un dato tremendamente revelador de que existe una gran manipulación. Pero hay otro dato igualmente significativo y es que, como todos vosotros sabéis, muchas de las investigaciones... es Vamos a hablar mínimamente con Salvador Frisiano antes de... tenemos también a juan Benítez por ahí esperando. Salvador, tu opinión hasta ahora del caso. Tenemos tres minutos. Bueno, si me aprietas a mí... Luego tienes tiempo para hablar, ¿eh? Luego tengo tiempo. Bueno, no, yo todo lo que he estado espasmado de cómo la humanidad se deja enredar con las mentiras de las autoridades. Y lo logran divinamente porque nos dan unas unas noticias, luego nos dan otras, luego nos contradicen, etcétera, etcétera, y nos tienen peleando a todos los investigadores. Yo me niego a hablar de Roswell que ya, ¿ves? mentiras de Roswell. Estuvimos en Roswell no hace mucho tiempo y hubo gente que corrió enseguida allá, yo creo, para hacerse una fotografía. Yo ni me tomé el trabajo, porque vamos, yo juego la vida, que Roswell fue un, uno, no sé, no el primero, ciertamente no fue el primero, extrañamente. Hubo muchos más. Pero es que después de Roswell ha habido estrellamientos mucho más claros. Yo cito en mi libro La amenaza extraterrestre, 38. Ha habido después de esos como seis más que han aparecido y luego los rusos están diciendo ya otros los suyos que estaban estaban ocultos y ya como día están por ahí Te que ha habido a punta de pala algunos quedó clarísimos por ejemplo el de Aste en el cual hubo catorce hombrecitos el de élhi hubo dieciséis hombrecitos el de Spitzbergen describieron cómo era la dentadura de los hombres que no eran enanos eran eran muy altos etcétera que... Hemos tenido ya estreñamientos de todo tipo A mí ya no me, no me interesan para nada los estreñamientos Yo estoy segurísimo de que han caído muchos Pero el que hayan caído, son no lo importante Lo importante es que estén aquí ¿Y por qué estoy seguro? Estoy seguro porque yo vi uno con mis propios ojos en Puebla espera, ¿Entiendes? Espera. En lo alto de Puebla Espera, Salvador, espera no, ¿Qué? Nos lo cuentas en otro momentito, ¿vale? Sí, señor Nos quedamos ahí Tú viste uno en lo alto de Puebla, dices Sí, señor En, un en la momento... tierra En un momento nos lo cuentas Muy bien invitados a Office. Obvio, uno dice que no, son solamente, no es solamente el caso Roswell, hay otros, muchos más casos de ovnis estrellados. Está esperando Juan Joven, tenemos algunos documentos en inglés de los testigos que estuvieron en aquella época con todo ese asunto. Un montón de informaciones para tratar de aclarar este caso Roswell, que esta noche es el eje central de nuestro programa. Una mínima pausa, se acercan las noticias de las 2 de la 1 en Canarias y regresamos, tenemos todo esto para contarles y mucho más 345 80 05 nuestro teléfono por si quieren intervenir con nosotros 345 80 05 prefijo 91 la puerta que le abren en esta noche de nuestro espacio en blanco nos vamos en un minuto, regresamos enseguida, no se vayan agua que consumimos en nuestro país... ...tiene un problema oculto que no vemos, la cal... ...en nuestro organismo puede producirnos multitud de problemas... ...dejando además nuestra piel y cabello resecos y dañados... ...con el tiempo producirá averías en nuestros electrodomésticos y tuberías... ...lo que nos supondrá miles de pesetas gastadas en arreglos... ...pero hoy ya existe una solución eficaz y económica... ...garantizada por 100 años... ...y que no precisa instalación ni mantenimiento... Magnet Systems, un solo equipo que hará del agua de tu casa un balneario y una fuente de bienestar para ti, tu familia y todo tu hogar. Llama ahora al 902-1500-15 e infórmate. Magnet Systems, soluciones de futuro hoy. Recuerda, 902-1500-15. En blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. más dos y seis, una y seis en las Islas Canarias volvemos, el espacio en blanco vuelve a llenar las ondas de la madrugada aquí en Radio Voz por si se incorporan ahora a nuestra sintonía hoy estamos buscando pruebas quizá la prueba definitiva de la presencia de extraterrestres en la Tierra tenemos todavía muchos testimonios de la intervención de Juan Jovenites y de otros invitados y mucho más para contarles Otro teléfono por si quieren intervenir, 345-8005, 345-8005 con el prefijo 91 si nos llaman desde fuera de Madrid. Salvador se había quedado contándonos en Galicia que los había visto en Puebla, en México creo, ¿verdad Salvador? Sí, señora, en México. En México. ¿Cómo fue? como los vistes? Aparte de que decías que hay muchos más estrellados que el de Roswell. Ya tú dices que de esos pasas, hay muchísimos más estrellados. Sí, porque lo importante, no sé, que se estrelle, lo es que mientras estamos atendiendo a estos buscando prueba definitiva. Mira, Miguel, pruebas definitivas de la falla Punta de Pala. Lo que pasa es que esas pruebas definitivas son negadas siempre y serán negadas siempre por las autoridades. Las autoridades siempre que hablan mienten todas las autoridades en el mundo. Por eso es natural estar contra las autoridades, todas mienten, porque si no ya no estarían donde están. Y en cuanto a ovnis han mentido como bellacos desde siempre. Y de eso el que no se haya caído en la cuenta y todavía sigue a ver, atendiendo a ver qué dicen los militares o que dicen a los los presidentes está apañado que lo, que lo siga creyendo bien no me has contado todavía, no nos has contado todavía cómo fue que viste no, que... no, fue, mira, fue el año, set... creo que fue el año 77 corrieron rumores solo un periódico que se llama La Prensa eh, fue el que publicó algo nos... me fui con dos periodistas fue terrible la subida porque la serranía de Puebla primero está muy mal comunicada que yo estaba dejado en de la mano de Dios y por eso vienen luego los, los chiapas y todas esas cosas los, los levantamientos de aquellos pobres indios tardamos horas en llegar arriba, cuando llegamos a lo alto, había primero mucha bruma, había fango por todas partes, había muchos árboles, y hacía un frío terrible, y nos encontramos con una a metro, uno de otro, ahí estaban los militares, unos pobres soldaditos con rifle en la mano, que nos dijeron que no se podía pasar, les preguntamos por qué, insistimos, eso lo describí yo, o lo describo, no sé, en algún de estos libros que está ahora por salir, y... Me acuerdo que un periodista, bueno, le hizo un poco frente a un sargento y al total, después de discutir, le pegaron un culatazo al pobre periodista aquel de la prensa, creo que era, que lo dejaron, de, lo dejaron tirado por el suelo. Y yo ante esas cosas me, producen, me puse muy prudente y optamos, aunque tratamos de engañar y dar un rodeo por ahí, pero no pudimos. Ahora, ¿qué vimos desde lejos? Vimos a unos entre 300, 400, hasta puede ser que 500 metros de distancia Ya te digo, entre la bruma y entre los, entre los muchos árboles que había, Perfecto. venían así como una especie de nubarrones, era muy alto en la sierra. Vimos una especie de silo, como los que en las granjas, donde se almacena el subcilíndrico, donde se almacena el eso parecía desde aquella distancia tirado en el suelo, allí había y había gente había me, me, me imagino que eran militares también moviéndose por un lado, y de cerca de aquello como rodeando aquello, y había más periodistas que nosotros los, los oíamos porque habíamos estado escondiéndonos una vez que vimos que había militares y todos estaban incitados y por ahí, pero eso fue lo que vimos, y luego el periódico a la prensa, del cual yo he publicado me parece que en, la, en Espacio Tiempo, alguna una fotografía, fotocopias de los artículos y al cabo de 10 años otro artículo más saliendo. ¿Qué pasó con lo de Puebla? Que nos, eh, nos habían dicho que iban a decir las autoridades y por supuesto no dijeron nada. Yo investigué ese caso la, con la hermana del presidente de México que le preguntó a un generalote. Y el general, por supuesto, le negó todo, no sabía nada eso lo habían también negado a él, o le mentía, como es normal en las autoridades. Y eso fue lo por eso a mí no me extraña nada, nada, ya esas cosas de que caigan aquí o que caigan allá, y sobre todo conociendo, eh, por ejemplo, el libro de Steinman que son, no sé, como 500 o 600 páginas, tardó 20 años en hacerlo sobre Aztec. ¿Qué pasó en Aztec? Y da pelos y señales quiénes fueron, cuándo fueron, y cómo algunos de los... bueno, tres, tres muertos hubo. Las autoridades lo sacaron del medio porque hablaban demasiado en el caso de Aztec. Yo ya esas cosas digo, paso de eso. A mí me interesa en el fenómeno OVNI otras cosas más allá de las, de las caídas. Iremos de nuevo a hablar contigo. Nos damos un salto hasta Barcelona para pedirle a joseph que tiene que despedirse de nosotros, su opinión, muy breve yo sé si quieres, uh -huh. acerca de este incidente en Roswell, hubo o no hubo caída, hubo o no, hubo extraterrestres en mi opinión, algo extraño se produjo ese año 1947 en el desierto de Nuevo México y la posibilidad de que fuera una nave extraterrestre no es remota es una de las posibilidades tal vez más más firmes existentes y tal vez indicar que una de las cuestiones que reafirman justo Y esa hipótesis es la política empleada justamente por el gobierno de los Estados Unidos en los meses posteriores. La forma de negar un acontecimiento de tales características no sería el decir, no, no, no se estrelló un ovni, sino tal vez la maniobra utilizada. Se estrellaron decenas de ovnis y por lo tanto eso sería lo más remoto, lo más eh, extraño, lo más aberrante. Y lo que quitaría pues eh, credibilidad al, al asunto Para mí hubo una maniobra orquestada por parte del gobierno de los Estados Unidos Para hacer una cortina de silencio Y que eh, los restos recuperados probablemente pudieron ofrecer datos de importancia a la tecnología actual eh, Gracias Josep por tu opinión, por haber estado en nuestro programa Descansa, sabemos que mañana tienes que madrugar Y te seguimos esperando aquí en el espacio en blanco, ¿vale? Gracias a vosotros Un fuerte abrazo Yosef, aún tenemos gente ahí esperando para intervenir. Manuel, este programa lo hemos montado porque te comentaba micrófono cerrado que hay rumores de que una determinada Asia en España en este momento están recibiendo comunicaciones con seres extraterrestres. El personal está en alto... No sé cómo se llama ese tipo de cosa, alto riesgo, alto secreto, están todos metidos allí, no van a salir, y esto quizás sea un punto más de toda esa historia que vamos a seguir contando. Pero la historia de Roswell continúa también con más datos que queremos ofrecerles a nuestros oyentes. Ahí va otra historia que también en su contamos, con más datos que queremos ofrecerles a nuestros oyentes. Ahí va otra historia curiosa que también en su día contamos aquí en el programa Majestic 12. En 1984 este documento confidencial conocido como el memorándum 12 fue enviado anónimamente a un investigador del fenómeno OVNI. La operación Majestic 12, o MJ-12 que se decía... era un grupo de 12 personas formado al parecer por el presidente... con el fin de resolver el revuelo que se suscitó... a causa de aquellos restos. El contenido del informe asombró a los investigadores. Decía en parte... El 7 de julio de 1947... Una operación secreta se puso en marcha para asegurar la recuperación de los restos. Se descubrió durante un reconocimiento aéreo que cuatro pequeños seres de forma humana habían sido expulsados de la nave a unos tres kilómetros al este del punto de colisión. Los cuatro estaban muertos. Los testigos civiles y militares presentes en la zona fueron interrogados y la prensa recibió la versión oficial de que el objeto era un globo sonda extraviado. ...el gobierno se ha negado firmemente a comentar el memorándum MJ-12... ...y aún no se disponen de pruebas sobre su origen. Pero si aceptamos como cierto el contenido del documento MJ-12... ...y de otros informes... ...debemos hacernos una fantástica pregunta. Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos... ...no consiguió pruebas de la existencia de otras formas de vida en el universo... Más allá de nuestra atmósfera. Yo supongo, Salvador, que vas a despotricar mucho contra esto del Majestic 12, ¿no? <risa> Mira, a, al hablar ahí ahora de, de esos cuatro versitos, me parece que están mezclando dos cosas. No sé si la gente conoce un libro, porque quiero decirte que el libro clásico es el que han citado sobre Roswell, ya de hace muchos años, de, de este... Bueno, no me acuerdo, de, de, de, de los dos autores eh, como conocidos. William ah, Moore y Berlis. Sí, pero ya en estos últimos dos años han salido cuatro libros sobre... Cuatro libros han salido sobre Roswell, y cada vez con más detalles, cada uno por su lado. ¿Qué pasa? Que se están muriendo los que han vivido toda su vida muertos de miedo, sobre todo militares, porque los han amenazado de mil maneras. Ahora se están muriendo, ¿entiendes? Tenían entonces 40 años, ahora ya andan ahora por los 80 años, y entonces ya, como no les importa nada lo, lo, lo, lo que les puedan hacer, están a, soltando la lengua y están diciendo, y eso ha pasado con muchísimos casos, ¿entiendes? En concreto, por ejemplo, con el de Spitsbergen, Dos de los testigos de los que dicen que ellos... No solo vieron los cadáveres, porque uno era un doctor, que fue el que los examinó. Pues sí, digo ahora como no tengo nada que decir, voy a, decir voy, a, voy a soltar la lengua porque ya no me interesa lo que me puedan hacer. Y eso es una de las razones de por qué ahora están saliendo a flote esas cosas. Mm, no sé por qué... Ah, que estaba... Te decía que cuando se habla el mismo día de Roswell, con horas de diferencia, probablemente en allí muy cerca... Cayó el Omni que describe Stanton Friedman en Crash at Corona, en las montañas de Magdalena, que estaban cerquísimas, todo eso era alrededor de donde se estaban haciendo y montando las primeras bombas atómicas. Esa era una, una razón que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, sobre todo en ese tipo de hombrecitos que, que pilotaba ese tipo de aparatos, porque también no tenemos que caer, que caer en la ingenuidad de creer que todos los extraterrestres son igual, ni muchísimo menos. Hay algunos que se ríen de todas nuestras cosas atómicas y todo eso, no les interesa nada, porque están mucho más allá de todo eso. Pero estos, estos enanos, cabezones, estos sí, están todavía, y probablemente, según nos dicen, ellos son víctimas de eso, y por eso lo tienen terror al atómico. Y ya te digo... Hay cosas mucho más in interesantes, como es, por ejemplo, las visitas que estos señores han hecho directamente a los presidentes. ¿Han hecho visitas a los presidentes? La gente no lo cree, pero es así. Hombre, yo publicado eh, en el país de tiempo un artículo interesantísimo que lo acaba de reproducir el Flying Social Review de Londres. Ahora la, publicó la mitad del artículo, que es muy largo, y va a publicar ahora en, en, en el número de primavera, va a publicar la otra mitad, las visitas que le hicieron primero al rey Gustavo de Inglaterra. De, perdón, de Suecia después le, las visitas que le hicieron al mismo Truman y luego las visitas que le hicieron a, a, a Kennedy lo oyeron gritar terriblemente cuando estaba solo y eso está dicho por el secretario de él en una biografía en una especie de autobiografía lo oímos gritar al presidente y luego lo vieron salir desencajado y lo, lo que dijo la, la viuda de él cuando ya estaba casado con Aristóteles Narcís, y de eso este testigo la hija de Aristóteles Onassis, esa muchacha que ha andado por ahí, la pobre, casándose con uno y con otro, se lo dio decir en el yate, contándole a Aristóteles Onassis cómo ella había visto, su marido le había dicho que le habían visitado dos hombrecitos amarillos y le habían dicho que tenía que dejar de fabricar bombas atómicas y él se había pues, montado en cólera, diciendo que no ten, admitía que nadie le diese órdenes y salió desencajado y, y la, la, la mujer de él llamó y tuvo que llamar enseguida al médico porque no le creyó que le iba a dar un ataque, etcétera. Eso es mucho más interesante para mí que si se hayan caído, no. Y más interesante todavía es qué están haciendo, qué está pasando con la humanidad. Si quiere lo dejamos ahí, al final tratamos No, eso a es esa demasiado pregunta. para tratar hacia estas horas de la noche. Y además, ya bastante con lo que digo, pues ya bastante gente estará escandalizada diciendo, pero ¿de dónde saca esas cosas? No sé, de aquí a 10 años entonces tendrá un programa sobre esas, sobre esas cosas. Seguramente. <risa> Eh, parece ser que nos han ocultado mucha información que por el Majestic 12 murió mucha gente alguna gente, pero como decía Salvador Frisedo han pasado casi 40 años 42 años desde esa historia la gente que vio que en aquel tiempo no pudo hablar está hablando ahora, de eso queremos hablarles valga redundancia en los próximos minutos en esa introducción que ahora ofrecen nuestros compañeros espacio en blanco hacia nuevos movimientos aparte de Barney Barnett solo un hombre confesó haber visto aquellos alienígenas el capitán Poppy Henderson fue el hombre que pilotó el avión en el que se hizo el primer traslado de los restos fuera de Roswell en 1981 dos años antes de su muerte le contó a su esposa que aunque el ejército lo negara el incidente Roswell había ocurrido realmente mi esposo me dijo que los cuerpos eran pequeños más pequeños que el cuerpo humano las cabezas eran más grandes y tenían los ojos un poco hundidos y achinados sus ropas eran de un material que no había visto en su vida no eran de este mundo cuando mi esposo que era un hombre sincero que tuvo la oportunidad de llevar 29 tipos diferentes de aviones como comandante de las fuerzas aéreas cuando me contó esta historia la di por cierta pasado más de 40 años desde aquella cálida noche de verano, cuando una fuerte tormenta cayó sobre el rancho de Brasil. Los militares declararon que los restos encontrados en aquel prado lejano correspondían a un globo sonda derribado. Pero las personas que vieron y tocaron los restos no están de acuerdo. Tal vez se tratara de una nave experimental que los militares querían mantener en secreto a toda costa. Pero tal vez solo tal vez fuera realmente otra cosa eso era lo que contaba la mujer de uno de los testigos con el paso del tiempo cuando ya podía hablar quizá no era lo que nos han contado sino lo que en un principio se dijo pero tenemos más invitados nos vamos a hablar con Juan Benítez para ver cuál es su opinión acerca de este caso estamos utilizando para dar un primicia un poco esa información que ya comentaba nuestro compañero Manuel Carvallal él adelantó los datos los primeros datos habló con Juan Benítez pero nos vamos a volver a poner en contacto con Juan Benítez ahí en el norte ¿cómo estás Juanjo? bien como siempre de un lado para otro sí porque te acabamos de llamar para ver si podíamos estar tenerte en un, un día del programa pero te vas a una procesión nos han dicho bueno voy hacia el sur y hacer unas investigaciones y el domingo de Ramos como hacía cuatro años pues tengo la debilidad de salir de ...en una de las procesiones de Sevilla... Sí. el Cristo del Amor... ...el Domingo de Ramos... Eh, ...Juanjo, ¿qué te parece...? ...bueno, antes de nada, yo no sé si has escuchado nuestro programa... ...la primera etapa... ...el primer programa de esta nueva etapa aquí en Radio Voz... Hacíamos, ...sacábamos un comentario que tú nos hiciste en su día en el programa... ...diciendo que en la luna se, viendo, se vieron cosas muy curiosas... ...que tenías información y tenías pruebas de ello... ...incluso una película de algo que se vio allí en la luna... ...sí, sí, sí, efectivamente... ...es uno de las uno de los temas que yo tengo todavía en plena investigación y que bueno, vamos a ver si se puede sacar adelante porque tiene cierto riesgo ¿Estás investigando ahora? Eh, sí, en este momento es como siempre pues estoy investigando siete cosas a la vez ¿no? uh -huh. pero sí, lo que pasa es que es muy complicado muy difícil, eh, hay que disimular muchísimo y hay que aparentar que estás haciendo otras cosas ya ¿Riesgo por qué? ¿O por parte de quién? si se puede preguntar Pues hombre, riesgo porque si es cierto que existe esa afirmación de los astronautas del Apolo 11, eh, en la que se ve, o se veía, o, o se ve, no sé exactamente, o yo todavía no tenía acceso a ella, unas ruinas de un edificio, pues eh, evidentemente alguien la, digamos, la ha ocultado, o la está manteniendo en secreto desde el año 69, mm -hmm. y no interesa muchísimo, o, o prácticamente nada, que eso salga a la luz, por tanto, pues hay que tener muchísimo cuidado. Ya. Eh, de cualquier forma, esperaremos porque está tras la pista, ¿no? Sí, sí, sí. Llevo ya pues más de dos años trabajando ah, en el tema. Bueno, te llamamos un poco hoy para que nos dieras tu opinión de este asunto, que, bueno, hemos levantado nuestro corresponsal en Londres, nos contaba de que parece ser que se ha hecho la autopsia de unos cadáveres extraterrestres. Sí, conozco conozco un poco el tema. Bueno, lo conozco a través, precisamente, de vosotros y de los medios de comunicación de lo que se ha publicado ahí en, en, en la Gran Bretaña, ¿no? Pero... Bueno, la verdad es que, como le comentaba yo a Manolo Carvallal hace unos días, pues hay que ser muy prudente, ¿no?, y, y hasta cierto punto incluso pecar por, por defecto, que por exceso, ser muy, muy precavido, porque a mí me extraña muchísimo que una película de 91 minutos sobre este asunto de los supuestos extraterrestres o cadáveres de extraterrestres del año 47, más o menos, pues haya salido ahora a la luz pública, cuando si esto es real, si esto es cierto, pues es muy complicado, muy difícil sacar ese tipo de filmaciones. Eh, hombre, todo es posible, no cabe duda, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nosotros seríamos los primeros y más contentos e interesados de que fuera real y que fuera cierto. Pero bueno, mientras no veamos la película... Si la analicemos un poco a fondo, pues yo creo que hay que mantenerse un poco, por lo menos, la prudencia. Ya, pero como hipótesis, como posibilidad, ¿tú crees que esto puede haberse dado en la Tierra? Que de hecho haya estrellado un platillo, se estrellado un platillo volante y haya cadáveres y que lo hayan ocultado, evidentemente, hasta ahora. Sí, sí, yo creo que ese tema, como tú sabes muy bien, se ha tocado muchas veces. Hay bastantes filtraciones, bastantes noticias de aquí y de allá... ...de personal civil, administrativo, de militar, de médicos... ...que han participado tanto en el transporte como en la custodia... ...como en el intento de apertura de la nave estrellada... ...como las autopsias, etcétera, etcétera... ...que poquito a poco, por un lado por otro, por unas razones... ...o por, por, por las demás allá, han ido filtrando información. Ahora, esto es una historia... ...pudiera ser absolutamente cierto... ...que efectivamente se produjo ese accidente o lo que fuera... ...y otra cosa es que alguien haya conseguido sacar una película... ...de 91 minutos de toda esa historia... Mm -hmm. ...ahí es donde yo de momento tengo mis dudas si tú te crees menos el hecho de que esté la película pero das como bueno, aceptar la hipótesis de que haya ocurrido así que el partido se ha estrellado y que estén en sus cadáveres sí, que se haya producido el accidente yo creo que cuando hay tanta información es muy probable y que exista la película yo no lo dudo ¿eh? yo mm. creo que sí que puede existir la película en España tenemos casos de pilotos de combate que han filmado Ovnis en plena saliva de los interceptores y tampoco sabemos absolutamente nada ya en eh, todo el mundo tú el primero amamos detrás de la prueba definitiva de que están aquí de que no estamos tan locos y de que los kilómetros que hemos hecho o te has hecho pues han merecido la pena. Eh, ¿Podemos estar cerca de ello, Juanjo? Pues te voy a decir una cosa, Miguel Yo ya no busco la prueba definitiva Ni busco nada Es decir, tú sabes muy bien Me dedico solo a la investigación Cada vez más en silencio Cada vez más intensamente Y más en secreto Y lo poco o mucho que pueda contar Lo sacaré a la luz Eso no te quepa la menor duda A no ser que me maten antes Pero soy muy pesimista Respecto a encontrar la prueba definitiva Nos estamos enfrentando A civilizaciones que nos llevan Muchísimo, mu muchísimo tiempo de diferencia Y que no voy a decir Que son más inteligentes Pero están muy preparados Ya, yeah. pero si están aquí, algo debemos de saber, ¿no? Pues hombre, yo creo que sabemos muchísimo Muchísimo en el sentido de que tenemos mucha información Ahora tenemos pocas certezas en cuanto a seguridades absolutas Que eso, pues hombre, son muy interpretativas Tienes muchas posibilidades de análisis Pero en cuanto a datos, a información, a que existen, a que aterrizan, a que vuelan A que, a que están ahí, desde luego, eso tenemos muchísima información Para que ah. la quiera ver, claro Ya, yeah. Juanjo, seguiremos. Te vamos a volver a emplazar en el programa cuando puedas. Y seguiremos esta noticia, a ver si por fin conseguimos, si no, la prueba definitiva acercarnos mucho a ella. Pues encantado y ojalá tengáis mucha suerte. Te lo contaremos. Y Bien, serás bueno. tú quien lo, lo cuentes también. Un abrazo fuerte, Juanjo. Un abrazo. Hasta pronto. Luego. Esta era la, era la opinión de Juanjo Benítez. A punto de terminar, Manuel... ...tu opinión sobre este caso... ...y por extensión por, de otros casos... ¿Y si están aquí o si hay pruebas y nos, nos, las están escondiendo? Yo estoy muy desconcertado, estoy muy desconcertado y profundamente turbado por, por tanto por el caso de Roswell como por casos similares. Una civilización extraterrestre tiene que tener una tecnología extraordinaria. El gran problema que tiene la ciencia para aceptar el tema extraterrestre no es decir que no hay extraterrestres, no hay ningún científico serio que dude que hay extraterrestres. El problema es que tienen que tener una tecnología fantástica para llegar hasta aquí. Y que lleguen hasta aquí... se Pongan a pegarse leches cada dos por tres en tantos sitios, hay algo que no encaja, o no tienen buenas academias de conducción en su planeta, o, o los tiros van por otro lado. Eh, hay mucho más, tenemos un volumen de información brutal y necesitaríamos quizá volver sobre el tema más adelante. Es posible que se hayan estrellado platillos volantes en la Tierra, es muy posible, los platillos volantes existían antes antes que el fenómeno OVNI. Ya desde el año 33 los soviéticos estaban fabricando alas circulares y aeronaves de forma circular. Se nos oculta muchísima información y las implicaciones que puede tener el fenómeno OVNI sin necesidad de meterte con, con temas extraterrestres son de unas dimensiones tremendas, terroríficas, ¿no? brutales. Pero... Pero bueno, yo la verdad es que creo que todavía tenemos que, que investigar mucho y ser tremendamente cautos con este tema. Ahora enseguida Salvador te pregunto tu opinión y sobre todo para qué están aquí, pero teníamos tenemos más documentos, documentos que esta noche no vamos a poder ofrecer, son las voces originales de algunos de los testigos que habían resvolvieron esos asuntos. Well, Ajá. Todo esto lo vamos a dejar seguramente, Manuel, para otro programa Porque estamos trabajando, analizando todo eso Pero son las voces originales de algunas de las personas que estuvieron allí Los que recogieron los los, los restos Los que vieron los cadáveres extraterrestres y mucho más, ¿verdad? Y es que a pesar de lo, lo increíble que pueda parecer este tema De ovnis estrellados, todas estas cosas El tema es muy serio y tenemos muchísima información Salvador Dígame usted ¿Para qué están aquí? Espérate, antes quiero decirle yo a Manuel Carvallal Que debajo del agua... El pez más tonto se maneja mejor que el hombre más listo la gente que viene de fuera eh, están en, en un mundo que es totalmente hostil para ellos esperando por la no ser probablemente que respiran y claro pues es natural que les pase eso además que cuando uno se pone a tratar de investigar cómo son cómo piensan, qué hacen, cuáles son sus sentimientos, etcétera entonces uno tiene que olvidarse de de lo humano, entiende, y entra en otros en otras dimensiones. Mira, yo con el le debo al fenómeno ovni todo. He logrado todo lo que podía esperar de él. Me ha hecho cambiar completamente mi manera de pensar y por No me extraña nada, absolutamente. Y toda la realidad supera con muchísimo todo lo que podamos imaginar. Bien. Que también decía decía Juan José Benítez que que hay que ser imprudente y es asienta que ser imprudente yo no soy prudente. En este particular nos han engañado tanto las autoridades nos han mentido tanto nos han puteado tanto que yo ahora digo lo que me da la gana y no le tengo miedo nunca a decir las cosas, ¿entiendes? Y además sé que mienten porque sí, porque así como a todo ciudadano normal hay que presumirle su inocencia a la autoridad hay que presumirle su culpabilidad, mientras no diga lo contrario, mientras no lo puede es culpable. Bien, por eso como han mentido tanto pues yo no tengo inconveniente en sospechar que detrás de las cosas que me dicen están diciendo es todo lo contrario de lo que quieren decir y tienen muchas razones para decir para mentir como miente y de eso también testimonios te podía aducir muchos si no estuviéramos en programas tan atropellados como son siempre los de la radio y la televisión eh, me preguntas que para qué están aquí hijo mío para qué van iban los europeos a América pues unos para cazar mariposas y otros para evangelizar y otro para buscar oro y cada uno de ellos Porque hay que insistir en lo que dije antes, hay muchísimos tipos de seres de otros mundos y de otras dimensiones, y cada uno viene a lo suyo, ¿entiendes? Ahora, hay algunos que, que, que lo suyo es fastidiar, ¿por qué? Porque sacan de nosotros cosas que les hacen falta a ellos, mientras que otros pues vienen a ayudar, hay de todo, por eso, es que tenga suerte y se conecte con alguien positivo, pues... Que, que el Señor se lo bendiga y el, y el que sea ingenuo y crea todo lo que le dicen y se entregue como hay tanto pobre chiflado ahora contactado entregados o a lo que le digan los hermanos superiores pues lo acompaño en el sentimiento que Dios le pille confesado ¿no? Mm -hmm. poner el punto será un punto y seguido verdad Manuel porque a lo mejor todo esto es una maniobra para prepararnos para algo que yo estoy convencido que está a punto de suceder lo que desde luego está claro es que le guste o no a esas autoridades que tan bien critica a Salvador nosotros vamos a seguir investigando seguiremos además contándoselo a nuestros oyentes Salvador muchas gracias por haber estado en nuestro programa a ustedes un fuerte abrazo que siga usted así igualmente tan jovial aquí entre los peñeiros y los carballos me defiendo mejor que en medio de las ciudades yo, yo me vuelvo corriendo para arriba qué suerte tenéis gracias un abrazo bueno, un abrazo a todo el mundo How to chase my blues